Hola, muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa de otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM 690, operando allí en la 690, Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, Natacha Bianchi. Y eh, allí, atrás de los controles, todavía no se han ido el equipo de Tengo una idea, Carlos Morchio, Gabriela, Luciana, eh, Lucía y eh, también está ahí eh, los compañeros del programa anterior. Lo tenemos como hinchada hoy, parece. No sé qué pasa. Ahí están. Oh, no. Ah, no, me parece que se quedaron. Están esperando unos mates que le den a tacha, es el tema. Por eso no se van. Eh, bueno, vamos hoy a empezar este programita que va a venir eh, movido, vamos a ver si podemos tener una comunicación telefónica con eh, el Secretario General de la CTA de Capital para que nos comente cómo viene la marcha, el paro y la movilización de mañana de ATE y cómo se preparan para eh, las directivas que le ha dado a ellos y a todos los trabajadores que quieran movilizarse la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a ver por qué calle van, cómo se van, si tienen que ir formando fila en distancia, eh, van a, sobre la mano derecha, sobre la mano izquierda. Bueno, ya vamos a ir a preguntarle todas esas cosas a, a Carlos Peralta, el Secretario General de la CTA. Y eh, vamos a dar inicio al programa y tenemos a una a una persona que hacía rato que no andaba por aquí por el programita, pero que parece que por lo menos por teléfono la tenemos comunicada. Ernestina Arias, ¿cómo te va Ernest? Hola, Luis Apareció, no se fue, Apareció. Ernestina está, está. Nunca me fui, nunca, nunca me fui. Nunca se fue. Como, como dijo Troilo, ¿no? Nunca claro. me fui, siempre estoy volviendo. Siempre está volviendo. Exactamente. ¿en serio? Cuando quieras, aquí estamos. Desde esa, muchas, gracias, muchas gracias. Bueno, Erne, nada, eh, sabemos que estás en reunión. Eh, uh -huh. Lamentablemente no vamos a poder tenerte aquí en el programa eh, por un tiempito porque estás en, en otra actividad militante importante para la organización a la que vos eh, militás. Sí. Pero nada, si querés contar qué haces y qué es lo que estás haciendo, como para que nuestros eh, amigos y amigas oyentes sepan que eh, eh, por lo menos juicio por despido no me vas a hacer. No, no, no, nunca estuvo a mis planes, aunque ahora me voy en un accidente y te hago un, un rejuicio también, por, no solo por despido, sino por accidente también. Accidente, De trabajo. Claro, claro. No, no, no. Bueno, eh, fuera de broma, no, la verdad es que... Eh, estuve tomando algunas decisiones en los últimos tiempos, yo venía comentando esto con, con muchos conocidos, allegados, amigos, compañeras, compañeros, de empezar a, a no abandonar del todo, pero sí a dejar algunas responsabilidades y tareas con respecto a mi, a mi producción periodística. Uh -huh. eh, todos saben que yo soy integrante de, de ANRED, de la agencia de noticias redacción, que es parte de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, Y que, bueno, como integrante de ANRED siempre estamos difund estoy difundiendo desde todos los lugares posibles las noticias del campo popular. Uh -huh. eh, esto ocurre hace muchos años. Yo soy una de las integrantes de ANRED que está desde hace mucho tiempo. Y la agencia tiene 20 años. Y entonces, bueno, eh, cumplir una tarea y tener un rol en la agencia para mí fue bastante productivo y me hizo crecer en muchos aspectos. Eh, pero sin embargo, llega un tiempo en la vida en la que una persona debe decidir también Dónde focalizar, dónde poner toda su fuerza militante uh -huh. Y muchas veces esta instancia que nos ocurre de entrevistar a compañeros y compañeras Que están en un conflicto, en una lucha eh, Nos hace también re rever nuestra situación, nuestras posturas Y si bien siempre defiendo que, que en red, la retaguardia, eh, tu espacio, la red de medios Son trincheras en donde tenemos que estar siempre poniendo el cuerpo También sé que eh, hay otros lugares que nos necesitan, que nos precisan con nuestra experiencia, con nuestra, nuestra mirada. Y bueno, yo tomé la decisión de estar mucho más orgánicamente participando del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL. Que es una organización de trabajadores cooperativizados que tiene una, una historia detrás que fue haber sido una organización piquetera eh, previa al 2001. Claro. Eh, ...que venía organizándose en diferentes barriadas populares del conurbano y en capital... ...y que ahora también está en otras provincias del país como Jujuy, Córdoba, Tucumán, Misiones... ...y bueno, eh, mi, mi relación con el FOL siempre fue bastante, bastante estrecha... ...porque yo como integrante de ANREL he dado talleres de comunicación popular en sus barrios... ...hoy esa relación, ese vínculo creció, se hizo más fuerte... Conocí también a varias compañeras de la Comisión de Géneros con la que veníamos trabajando <risa> también de forma conjunta. Y bueno, mi decisión eh, fue tomar este año eh, mucha mayor preponderancia y mayor participación en el espacio del FOL. Claro. Eh, debido a eso, los compañeros tomaron confianza conmigo también y estoy activando junto con otros seis compañeros y compañeras en un barrio del conurbano sur que se llama GLEU. En, ah, el barrio sí, sí. Es, está en la localidad de Glew, el, el merendero se llama Glew en lucha Y bueno, es una, un lugar muy lindo, muy lindo de la zona sur Donde estamos empezando a, a generar eh, en este barrio muchas actividades para, eh, Sobre todo para, el, para los chicos, para los niños uh -huh. eh, Nosotros tenemos 65 chicos en el merendero Y el merendero viene desde noviembre, diciembre Que lo empezamos a articular allí Porque este era un espacio que, bueno, lo empezamos a construir, lo empezamos a armar. Eh, muchos de esos vecinos vienen de experiencia de tomas de tierra. Muchos vecinos se han organizado en torno a diferentes conflictos. Y, bueno, vimos que era propicio en ese barrio también empezar a organizarse como trabajadores cooperativizados, cooperativizadas. Y, bueno, empezar a, también a levantar banderas en defensa del medio ambiente, eh, de género, contra la violencia hacia las mujeres y la diversidad sexual. Eh, por los derechos humanos de ayer y de hoy. Es decir, toda una serie, de, un abanico de posibilidades que se me abren mucho mayor que si estuviera en la red escribiéndolos, por ejemplo. Claro. Que no, no, no lo reniego, sí, fue una etapa muy feliz y la verdad que ha sido, como dije antes, eh, propicio para mí para crecer como persona, pero también está buena esta etapa en donde, bueno, ya con las problemáticas o conflictos de un barrio de un territorio, eh, sentirse parte de esas luchas siendo... ...compartiendo con, con los compañeros y compañeras... Esa, ...esas instancias... ...bueno... ...por lo cual, bueno, Luis, justamente los días... ...Marc, que, que solíamos estar juntos en el programa... ...son los días que tengo asambleas... Claro, ...que se claro. tornan extensas... ...por todas las problemáticas de, del barrio... ...pero que, eh, que, que te contaba antes... ...pero también porque articulamos como FOL... ...diversas regionales... ...entonces las problemáticas de un barrio... ...son similares en todos lados... ...falta de luz, falta de cloaca falta de agua... Eh, falta, sobre todo en la zona sur de Conurbano, falta de agua potable uh -huh. eh, bueno Sí, eh, toda la problemática, problemática que, que la sabemos vivienda. que pasa en el Gran Buenos Aires en los sectores populares en ¿no? las popular sí. populares Y ahora se viene en marzo con el tema de la educación también qué va a pasar con los docentes que es. eh, están luchando uh -huh. y que bueno, nosotros ya han, varios, han venido varias familias varias madres al menos a preguntarnos si vamos a tener apoyo escolar o alfabetización uh -huh. porque es notorio que Una sola escuela no abastece a un barrio de 2.000, 3.000 personas que están allí y que les cuesta llegar hasta el centro de la localidad de Gleu. Entonces está claro que también necesitan otros espacios que articulen para poder llegar a tener eh, el, el derecho a, a la educación. Lo mismo mm. la salud, también estamos queriendo articular con la salita y bueno, en, en este en esta última oleada de despidos, También puede llegar a pasar que los trabajadores de la salud sean despedidos, uh -huh. que no haya programas de prevención eh, de salud y que empiecen a achicar, eh, a hacer el ajuste. Entonces, bueno, está, estaremos en lucha para que se reintegren esos puestos de trabajo desde ya, pero también tratando de articular con la mayor de espacios eh, comunitarios posibles para seguir luchando por las mejoras en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de de estas de esta localidad. Bueno, bueno. Entonces bueno, bueno estás me habrá contado en, tarea... en una asamblea bastante ...lista, porque estamos charlando también la actividad de mañana, estamos adhiriendo a la marcha y convocando y vamos a estar movilizando mañana. Muy bien. Este, junto con los trabajadores y trabajadoras estatales, junto con los compañeros y compañeras que han sido despedidos. Es decir, estamos tratando de articular la mayor cantidad de de conflictos y sectores posibles para poder avanzar juntos, juntas que es el espíritu también de, de unidad en la lucha. Seguro. Bueno, Ernest, te comento que yo acá en la mesa, aparte de estar Natacha operando, eh, tenemos, a, para tenemos a Oscar Castelnuovo, el compañero de Agencia para la Libertad, que hoy vamos a conversar un poco con él. Uh -huh. y, un y además, eh, bueno, quien eh, no, es, no es ningún reemplazo, sino... Es una aposta que creo que eh, lo va a hacer igual como lo hiciste vos, con, con esa calidad, con ese cariño de, de meterle cosas al programa. Eh, Rosaura Barleta va a ser la compañera que me va a acompañar a partir de hoy en el programa. Buenísimo. Eh, Rosaura, que, Rosaura que Genial. es una compañera que viene de, de familiares y amigos de sí. Luciano Arruga, es una compañera también que sí. está estudiando periodismo eh, y que tiene ganas de meterle... Aquí también en la radio. ¿eh? Bienvenida entonces. Bienvenida. Gracias. Hola. Acá la tenés a hola, hola, bienvenida, genial. Gracias. No, no de nada. Bueno, Ernés, no te molestamos más, no te jorobamos más, ahí te están seguro reclamando. Eh, sí. eh, te, te, seguro que te puentearon en el uso de la palabra alguno que habrá pasado. En la asamblea sí. pasa siempre, el, que, yo el que está en la lista de oradores y no está, pierde, queda al Exacto. final, siempre Exacto. pasa eso. Pero bueno, sí, sí. No, eh, igualmente, eh, nada, vos, costo... vos echarnos la culpa a nosotros. No, sí, sí, yo les digo, no la programa de radio que me llamaron. Claro, ¿eh? claro vos echános la culpa a nosotros. No, bueno, pero Erne, además esto dale. de tener el vínculo, se, seguimos siempre eh, en contacto porque siempre vamos a necesitar los medios alternativos para difundir nuestras luchas. Así que desde ya eh, siempre estaremos eh, presentes y agradecidos por el espacio que siempre nos viste. Bien, eh, sí, sí, además ya sabés que acá cuando tengas temas... Lo único que tenés que hacer es llamar o mandarnos un mensajito para, para comunicarlo. Por supuesto, ¿Eh? y haremos como siempre una despedida como corresponde, aunque sabés que nunca es una despedida, siempre es un, nos estamos encontrando y reencontrando. Y seguramente mañana ya nos vamos a encontrar ahí en la marcha seguramente. de ATE. ¿Eh? Seguramente, seguramente, seguramente. Bueno, seguro. Un abrazo, chau, Un abrazo enorme, besos a todos Chao, Gracias, chau, chao. Un beso. En términos eh, generales, digamos, lo que primero nos pone una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos eh, de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos. Eh, eh, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera que quiera hacer cualquier tipo de trámite eh, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin digamos que su sola cuestión de travesti sea un condicionamiento de discriminación. esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro. pero sí no va a dar es, jurídicas y legales como para es decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Bueno, digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro. ¿no? heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Uh -huh. Varón o mujer, solo dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, ¿no? Quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, la, las identidades son construcciones este, sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene una vagina, pero las identidades deben haber tantas identidades como personas ahí en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad, digo, la biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas, y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otra forma de ser y otra forma de demandar al Estado, entonces es, un, es una, una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer, después es, cada quien decidirá qué hacer como ser o como... como Digamos, presentarlo, construir esa identidad uh -huh. Yo, por más que tenga el documento de identidad Me seguí diciendo, se lo van a ver quién travesti No es que voy a empezar a decir soy lo van a ver quién mujer claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos Es que ser mujer justamente La retaguardia Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Continuamos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar Como habíamos comentado cuando estábamos charlando con Ernestina Arias, eh, bueno, tenemos aquí a Rosaura Barleta, a nuestra compañera que a partir de hoy nos va a acompañar y nos va a hacer toda la, la gamba que se haga necesario en el programa. ¿Cómo te va? Hola. Bien. Hoy, me, hoy elegí el peor momento para no, venir a Nunca es el peor Estoy momento. Estoy muy resfriada, tengo ataques de tos, pero no bien. No te hagas problema, estamos igual. Tengo, tengo una voz más linda para los que me escuchan por primera vez. No, eso este está descartado, pero bueno. Nada, eh, arrancamos, vas a arrancar. Eh, Vos ya tenés experiencia en algunos programas, ¿no? Ponele, ponele, sí. ¿Has eh, estado? Mira, arranqué ya hace, no sé cuánto, Nati me puede ayudar, cuatro años más o menos, cuatro años con el programa de familiares y Amigos de Luciano, eh, que lo empezamos a hacer desde afuera, de, desde afuera. del destacamento de Lomas del Mirador. Cuando empezamos a impulsar toda una campaña por el cierre y, y por eh, convertirlo en un sitio para la memoria. Y bueno, ahí con in algunas intermitencias, pero participé generalmente del, del programa de radio y ahora me estoy sumando así como algo más Este ligado a la militancia, pero también más atravesado por, por el periodismo, quizás que. Y estudias periodismo. Sí, estudié periodismo. Bien. Bueno. <risa> es una quizás una buena práctica. Y acá tenemos a Oscar Castelnuovo, amigo, compañero de Agencia para la Libertad. ¿Cómo te va, Oscar? Bueno, acá estamos, más o menos. Gracias por la invitación, porque en general a nosotros no no nos invita a nadie ¿no? más vale nos echan de todos lados no bueno, no expl expl expliquemosle a nuestros oyentes por qué te echan de todos lados a qué te dedicas en agencia <ríe> bueno, para la libertad y tomamos el tema anticarcelario ¿no? el tema de la realidad trágica de las cárceles en la Argentina eh, un espacio donde, del cual nunca se fue la dictadura mm. ¿no? un espacio donde se mata se tortura se roba Este, se violan todos los derechos humanos posibles de violar, si hay un espacio donde el Estado viola los derechos humanos de, de, de los privados, de, de los seres privados, bueno, son los sitios de encierro, llámense en cárceles, comisarías, este, manicomios así llamados, eh, o neuropsiquiátricos, como quieras decirle. Esa es nuestra realidad, por eso eh, no la caemos bien a nadie, somos piantavotos, ¿no? Defender los derechos humanos de un ser privado de libertad es un poco piantabot, es muy piantavotos, no un poco. Entonces, este, la clase política, por el contrario, uh -huh. este, pide, gana votos pidiendo más mano dura, más cárceles, más reca. Hoy vimos el anuncio de la gobernadora este, de la provincia de Buenos Aires, que tiene una crisis tremenda y elige la peor solución. Acabo de, de leer el anuncio que es de la reforma del sí. servicio. Ya, ya tomó... Soluciones, este, medidas que agravaron la situación, ¿no? Que agravaron, ni bien asumió. Y ahora está tomando otras medidas que van a agravar aún más. Y, y específicamente, ¿cuál es la tarea que hacen ustedes? ¿Ustedes qué hacen? ¿Van desde afuera a la cárcel, van adentro de las cárceles? ¿Cómo es la relación? Bueno, eh, nosotros, yo voy hace 30 años, ¿no? Y fui, fui en diversos roles. Fui como periodista, como... Eh, representante de una eh, organización de derechos humanos, fui como familiar, este, fui en distintos roles. Y después fui como docente, empecé como docente, a llevar series de periodismo y expresión. El tema es que cuando surge el boletín para la libertad dentro de la agencia Rodolfo Bosch, eh, empezamos con las denuncias, uh -huh. eh, Fueron tantas que tuvimos que convertirnos en agencia, en separarnos de la, la UOES y convertirnos en, en agencia. Y eso nos trajo problemas. Por ejemplo, de ir en 2014 a cuatro cárceles por semana, por semana, a la que más fuimos fue a la cárcel de Mujeres de Ceisa, este pero fuimos a Devoto, a la 31 de Mujeres Madres este, y a otras, también a las cárceles del interior. el 2015 no pudimos ir a ninguna porque me prohíben la entrada. ¿no? Uh -huh. Prohíben la entrada a, a las cárceles federales. Y tuve una conversación previa, eh, y bueno, quedó claro, porque prohíben la, la entrada, es porque la, las denuncias que nosotros hacemos este, sobre los crímenes, ¿no? los crímenes que, que, que generalmente quedan impunes, ¿no? un, en un 99% quedan impunes, entonces este, en esa entrevista un penitenciario de alto, alto rango me invitó a conversar, yo fui con un abogado de la liga porque me gusta conversar a solas con claro. ninguna policía del mundo, y entonces me dice, pero Castellano, ¿cómo es esto? Nosotros le damos la oportunidad, como si me das la oportunidad de hacer talleres y ustedes luego hacen la denuncia, y yo dije, eh, me dice, usted si ve algún problema, lo que tendría que hacer es venir y decirnos a nosotros, a ver si lo podemos mejorar. Entonces, eh, ahí le dije, mire, usted está confundiendo las cosas. Le dijiste... Yo no soy este informante del servicio penitenciario, en ¿Qué? primer lugar, soy un periodista del pueblo. En segundo lugar, las cosas que, los crímenes que usted llama cosas que suceden acá, ustedes se enteran antes que yo. Por lo tanto, si alguien debería informar, sería usted a nosotros, que somos periodistas, y no al revés. Y por otra parte, yo no saco la información de los talleres, que esto te digo que sí es verdad. Bien. Nosotros sacamos la información de la Procuración penitenciaria, del Comité contra la Tortura, de los familiares que nos llaman, de toda la gente que nos viene a ver, este, de, de, de los encuentros, que como hicimos el día de, eh, de Luciano, que conmemoramos este, el, el 30 pasado. O sea uh -huh. que no necesito de los talleres. Sí necesitamos los talleres para llevar este, una herramienta este, que pueda servir, para organizar, para este, hacer un grupo, un colectivo que enfrente esta política de devastación. Eso sí lo logramos. Claro. Hicimos un libro con las chicas de César que dio la vuelta al país, se agotó, este, hicimos talleres, se qué sé yo. Este, nos parece que si nosotros que no somos, no, no tenemos aparatos, no tenemos financiamiento, no tenemos nada, pudimos hacer algo, por lo menos qué cosa no podría hacer el Estado en vez de reprimir y matar teniendo voluntad de hacerlo. ¿no? Uh -huh. Yo te quería preguntar, eh, retrotrayéndonos a la introducción que diste eh, en relación al comportamiento de María Eugenia Vidal uh -huh. en el servicio penitenciario de la provincia, eh, ¿cuáles son esas medidas a las que usted refería? Bueno, que tomó pri y está tomando? primero habría que decir que, este, vamos a decir brevemente, que estamos en el récord histórico de presos del país. ¿no? El kirchnerismo llevó... ...a tener 70.000 presos en todo el país... ...cuando asumió Néstor Kirchner había 46.600... ...cuando se fue Néstor había 52.000... ...y cuando se fue Cristina 70.000... ...de ahí el 50%, 35.000... ...pertenece a la provincia de Buenos Aires... ¿no? ...ahora, según los estándares internacionales... ...un preso debe tener 7 metros cuadrados... ...en su celda como mínimo... Bueno, eso daría que en la provincia de Buenos Aires haya menos de 20.000 presos. ¿Cuántos hay? 35.000. O sea que hay un exceso ¿eh? de, del 50%. ¿Y qué pasa? Eh, fíjate vos, el 45% de los presos está en prisión pre eh, preventiva y el 15% no tiene sentencia firme, o sea que hay un 60% de los presos que no debería estar preso, eh, que a lo mejor podría tener un arresto domiciliario que a lo mejor podría, porque discrecionalmente y eso qué significa significa un muerto cada 37 horas significa una tortura cada segundo este, significa enfermedades todos los minutos de todas las horas, bien es cierto que se encontraron con esa realidad pero hubo un, un juez penal de Necochea, que propuso este, un, este, un proyecto para liberar a las personas mayores de 60 años, darle arresto domiciliario, por ejemplo, a las mujeres en estado de gestación, a las madres con hijos, es decir, a un, a un montón de, eh, de delitos no violentos que podrían descomprimir la situación, ¿no? sí. que sería algo razonable que aplicó Estados Unidos Chile, este, Perú y otros países en el mundo. Por ejemplo, el Estado de Texas, creo que en 2009-2010, libera a, a 100.000 pesos porque ya excedía la capacidad y eh, atendiendo a estas razones, no porque sean buenos. Eh. Estoy diciendo que este, hay medidas este, que pueden descomprimir y evitar la muerte, la enfermedad a la subpoblación. ¿Qué medida toma María Eugenia Vidal? Como preguntabas... Eh, Rosaura, ella primero cambia las autoridades. ¿A quién pone? A Fernando Díaz. Fernando Díaz ya fue jefe del mismo servicio penitenciario. ¿Y qué pasó bajo su jefatura? Bueno, por, para empezar, pasaron, no sé, cientos de muertes, ¿no? Pero en, en lo que se llamó la masacre de Magdalena, murieron 33 presos porque los guardias se negaron a abrir las, las puertas cuando se incendiaron ¿eh? para que salgan. Este, ¿Y qué dijo este Díaz? Dijo que eh, el servicio no había cometido ningún error. ¿eh? Que, que, que eso no habían cometido ningún error. Luego aparecieron este, cadáveres de presos que revelaban el paso de corriente eléctrica. ¿eh? Que fueron picaneados. ¿Y qué dijo Díaz? Dijo, bueno, ustedes saben que los presos se torturan entre sí entre para obtener beneficios. Este es el tipo de hombre que puso ella como ejemplo de reestructuración y no sé cuántos re, re más, este, que vemos que es negativo. ¿Y ahora qué propone? Propone este, en su plan de reformular el servicio penitenciario crear 2.300 plazas más. Es decir, más cárceles, más gente encerrada. En, en, en vez de este, descomprimir, vamos a tener más población este, y además dicta la emergencia carcelaria La, la, dicta la emergencia carcelaria que como ya sabemos, ya la, la hicieron Rucauf, Scioli, este y no trajo más que desgracias, uh -huh. no trajo más que latrocinio, por eso creemos que no tomó ninguna medida positiva, fueron todas negativas hasta el momento Bueno, vamos a seguir después para que nos cuente un poquito más sobre esto que es bastante denso ¿no? eh, vamos a un, un temito, te una pausa y volvemos Nati Mientras escuchábamos a Buenavista Social Club Con el temita que eligió hoy eh, Nuestra compañera Natacha Bienchisa Es la musicalizadora en general de nuestro programa eh, Y estamos ya en comunicación con José Pepe Peralta Él es el secretario general de la CTA Autónoma de aquí de la Ciudad de Buenos Aires De Capital Federal ¿Cómo te va? José Luis Anquio te saluda Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te vas Muy bien, Rosaura Barleta, mi compañera de programa, eh, Oscar Castelnuevo también está aquí con nosotros. Bueno, nada, era un poco para que nos comentes cómo se están preparando aquí en la Ciudad de Buenos Aires para esta marcha, el paro y movilización de mañana, la primera que, bueno, se, se ha decidido en un conjunto de trabajadores contra toda esta política del gobierno de Macri, despido y toda esta sarta de, de cuestiones que van para adelante y van para atrás, ¿no? Y todavía los trabajadores nos tienen medio colgados. Sí, sí, es como vos decís. Mirá, cómo se prepara y la verdad que... Con mucha expectativa, digo, nos da la impresión de lo que hemos chequeado en el último tiempo, de que hay mucha, mucha adhesión a, al paro en sí, digo más allá de que, de que es un sector del sector de los estatales, es muy complejo, uh -huh. justamente por la diversidad de, de sindicatos que hay, digo ahí sí funciona la libertad sindical y hay varios sindicatos por, por rama de actividad, eh, y esto está convocado en especial por ATE, FESPROSA, Judiciales. Eh, pero más allá del paro la movilización eh, sí estamos teniendo noticias de que va a ser muy contundente con mucha adhesión de aquellos que paran y los que no paran como el resto de los gremios que van a participar con sus organizaciones en la movilización ¿no? uh -huh. eh, sobre todo acá en, en Capital digo, donde es la, la caja de resonancia de, del país porque el paro es, es nacional y va a haber movilización en todas las plazas de, principales de, de las provincias en todo el país pero obviamente, como siempre, es donde más suena o donde más se ve es acá en Capital. Claro. Sí, eso justamente te iba a, a consultar. Eh, ¿Han desparramado, por suerte, por, eh, por varias provincias esto? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Está muy... Eh, tanto el paro como las movilizaciones están muy trabajados en todas las provincias. Obviamente, la problemática de los estatales eh, el día de hoy, digo, es... Eh, es consecuente en todos lados, digo, va más allá del partido político, ¿no? Digo, hay despidos, eh, no renovaciones de contrato en todas las provincias, en los municipios, ya que hay hay un eje común en, en todo el país, digo, y obviamente acá en Capital se siente más por el tema de la concentración de los ministerios, pero uh -huh. en realidad es, es en todo el país, digo, entonces, eh, en esa base, digo, creo que va a ser, en algunas provincias va a ser inclusive mucho más contundente o mucho más más potente el paro que, que en capital federal. Claro, acá José te quiere, Oscar Castoluna te quiere hacer una consulta. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes, José. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo te va? Bien, mira, eh, te quería preguntar eh, cómo estiman, cómo se preparan ante esta noticia del, del protocolo que ya está en vigencia, ¿no? de protocolo anti piquetes, anti manifestaciones. Eh, sí. ¿Ustedes sí. este eh, cumplieron con el requisito de anunciar recorridos y demás? ¿Qué espera para eh, mañana? No, nosotros lo que hicimos, va bueno, nosotros ATE lo que hizo eh, fue mandar al Ministerio de Trabajo, por, sobre todo por el tema del paro, este, anunciando que se iba a revisar el paro y la, la movilización, pero se hizo al Ministerio de Trabajo, eh, porque nosotros la verdad que no reconocemos y no avalamos La, la formulación del protocolo antipiquete, yo creo que es anticonstitucional, y que justamente, como dicen a veces, garantizar los derechos, pero vulneran los derechos de los trabajadores de, de poder hacer paro y poder eh, manifestarse y protestar, digo, ¿no? Eh, sobre sí. todo desde la central y los gremios de, de la central eh, hemos sido los que más estuvimos en la calle durante todo el tiempo del gobierno kirchnerista y, y el gobierno menemista inclusive, eh, y por lo general digo, no hemos tenido problemas de, de disturbios, de, de, de violencia, ni mucho menos. Digo, nosotros salimos justamente con la metodología de protestar en la calle porque pensamos que lo más correcto y lo que visibiliza y, y, y sostiene y contiene al conjunto de los trabajadores y seguimos con esta metodología, digo, y la verdad que nosotros no, no nos presentamos al Ministerio de Seguridad porque no avalamos eh, este protocolo antipiquete, ah, piquete. ¿no? Mañana se verá en la calle eh, cómo, cómo se desarrollan las cosas. Bueno, gracias y mucha suerte. José, quería este? preguntarte, Rosaura te habla, eh, qué digamos, qué pueden ustedes este suponer eh, antes de, del paro eh, sobre el grado de adhesión que va a tener sobre todo en los trabajadores digo independientemente de los gremios que ya se sumaron, no el paro va a ser va a ser muy fuerte, se va a hacer sentir, digo que en este caso UPCN obviamente no está convocando, entonces digo no no hay no hay una unificación de todos los gremios estatales pero, pero así todo lo que es los trabajadores afiliados a ATE eh, y los eh, trabajadores que están sufriendo los despidos o no renovación de contratos, eh, hay una adhesión bastante alta. Eh, sobre todo, ya te digo, se va a manifestar mucho más eh, en la calle donde no solamente va a estar ATE judiciales y, y los médicos, sino que también eh, los ferroviarios, bancarios, eh, de toda rama de actividades que han apoyado y han eh, decidido marchar junto a ATE, las organizaciones sociales, como ACTEP, movimiento Evita, Barrio de pie, digo, entonces va a ser contundente y justamente para nosotros es un hecho, un hecho político, más allá del paro, digo, y de la, de la contundencia y de la adhesión al paro, el, la manifestación pública, eh, como decía Luis, en el, en el primer acto público en repudio a las a las actitudes antipopulares que ha tomado este gobierno en tan poco tiempo. ¿no? ¿Cuál es la cita para mañana en Capital Federal? Eh, nos concentramos a las 11 de la mañana en Avenida de Mayo y 9 de julio para marchar hacia Plaza de Mayo, donde ahí se va a hacer el acto eh, principal con los oradores que obviamente son los convocantes amparo, así que uh -huh. esto es ATE, los médicos eh, judiciales y obviamente los gremios, los distintos gremios de la CTA y la CTA en su conducción vamos a acompañar esta movida y vamos a estar ahí presentes. Este, iniciando con esto lo que nosotros llamamos y que decidimos en la mesa nacional de CTA es darle un marco de que esta sea la primera acción, pero que si no hay respuesta para los trabajadores, eh, en el mes de marzo seguramente habrá una convocatoria mucho más amplia, de muchos más gremios, donde va a ser convocado tanto por la CTA Autónoma como por otras centrales que adhieran y que tengan la misma temática que nosotros. ¿no? Eh, José, eh, te llevo ahora acá a Buenos Aires, a la ciudad, ¿no? siendo vos <coughs> representante de la capital federal, más allá que en la capital, como dijiste, están todos los organismos públicos, pero dentro de los organismos públicos que representan y que dependen de la RETA, ¿cómo está la situación? ¿Ha habido también eh, eh, esta cuestión...? Tan, tan alevosa de despido, de no renovar contratos, eh, teniendo en cuenta que además, bueno, hay una continuidad en este caso, ¿no? Porque venía de Macri y ahora es la reta. Pero, ¿está igual la situación o no? No, no, no, pero porque ya lo sufrimos hace 8 lo, años. Claro, claro. Entonces, digo, era muy, muy difícil que, que en este cambio de gobierno nacional la ciudad estuviera eh apretada de nuevo, digo, y, ¿Te acuerdas hace 8 años? Pasó lo mismo en la ciudad. Uh -huh. Hubo primero un montón de despidos, no renovación de contratos, achique de los organismos públicos, eh, y al día de hoy no se respetan los convenios laborales. Digo, La ciudad ya está muy flexibilizada, está muy, muy precarizada en su, su relación de trabajo, eh, casi sin capacidad para que sigan eh, precarizando o sosteniendo este, este, uh -huh. este nivel que hoy se está dando a nivel provincial y nacional. Eh, no quita que obviamente estamos encuadrados dentro de, de, del marco de la política general de, del macrismo. Pero, digo, no lo hemos sufrido traumáticamente en este momento, pero ya te digo, porque lo sufrimos sí. hace ocho años, ¿no? sí. Y por último... Estamos en capital, digo, conocemos, conocemos muy bien este proceso. Sí. sí. Yo te digo, por último, teniendo sí. en cuenta que además vos sos un viejo militante y dirigente bancario también, hemos estado en luchas comunes, y estás en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, también dirigiendo la Comisión Interna. ¿Cómo está la situación de, de, del gremio bancario? y sí, está difícil. Uh -huh. La verdad que está difícil porque... Eh, o sea, digo, los, ba más... los banqueros la siguen juntando en pala, eso no, no, claro, no termina. Eso está garantizado, digo, y, y lo que los mensajes que se le da con este tema, estas medidas eh, al sector público, es para que tomen el ejemplo el sector privado. Entonces... Más allá de que los banqueros la siguen levantando y han ajustado mucho en cantidad de personal y la precarización en los bancos, eh, le están dando el mensaje de que pueden seguir apretando. Entonces, todavía para el sector privado, como los bancarios, no ha llegado el, el apriete, pero eh, si no salimos ahora a bancarnos entre todos, digo, lo vamos a sufrir en, en corto plazo. Uh -huh. Y la verdad que eh, vos sabés muy bien digo, mi posición y, y los dirigentes de la bancaria con Zanola o sin Zanola, lo único que cambió fue que no está eh, el capo, sí. este, siguen, siguen entregando las cosas las relaciones uh -huh. laborales y las condiciones de trabajo. Entonces eh, hay, que, hay que organizarse y hay que prepararse para, para esta pelea que se viene porque va a ser va a ser muy dura. ¿sí? Bien, Pepe, una última Oscar te quiere preguntar y ya te, te liberamos, ¿eh? Dale, sí, no José, mira, me, me quedé pensando en el protocolo. Que, ...que leí la, la, la inmediata respuesta del CELS, por ejemplo... ...entre otros organismos de derechos humanos, ¿no? Digo, si la policía no está obligada a llevar uniforme... ...si los autos no tienen que ser patrulleros... ...si no pueden ser, por caso, un Falcón Verde... ...si se puede reprimir... Eh, ...si no está prohibido el plomo taxativamente... ...si los periodistas no pueden cubrir... ...si no tienen restricciones para hacerlo... ...a mí, sinceramente, me retrotrae la dictadura militar... ...este tema... ¿Eso es Tal parecido? Cual. Tal cual. Mirá, de todas maneras, eh, todas esas actitudes que vos dijiste la estaban haciendo la policía y la, los organismos de, de seguridad. Eh, lo que han hecho con el protocolo es legalizarlo. Digo, porque nosotros continuamente tenemos a la policía de civil en las manifestaciones, ya hasta casi los los tomamos como parte de, la, de las movilizaciones, pues ya los conocemos, inclusive están, están siempre, y vienen de civil y vienen con los coches. Lo que han hecho con esto es legalizarlo y justamente... La, la coincidencia con la dictadura es que le están dando el poder para que lo hagan sin tener que rendir explicaciones sí. después. Entonces eso es lo, lo, lo más grave, digo, porque no ha cambiado, para nosotros no cambia la metodología de actuar, salvo que eh, ahora si lo hacen abiertamente y si llegan a, a tener alguna situación de violencia y tienen algún problema, eh, están autorizados. Digo. Sí. El, el problema es el después, no, no el antes. Perdón, te estiro por una más. Eh, quería, digo, concretamente para hacernos un, un, un panorama en nuestra cabeza. Eh, las reivindicaciones, además de la cuestión de los despidos, ¿cuáles son eh, del paro de mañana? Y en términos de paritarias, digamos, que, ¿cuál es el piso? Eh, sí, mira, lo que nosotros dijimos desde la central, inclusive, con acto incluido, obviamente, es que no, no menos de un 40% y paritaria sin techo, que es otra de las consignas, ¿no? Retrotraer los despidos, eh, no ponerle techo a las paritarias, la participación de, de todos los sindicatos, eh, la, la convocatoria inmediata al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, digo que, que la, los números dan que al día de hoy tendrían que ser, a diciembre estábamos hablando de un, de un salario de 15.677, a diciembre, eh, Entonces digo, hoy el salario mínimo de móvil está en mil pesos, estamos lejísimos, digo. entonces la convocatoria al salario mínimo de móvil también es indispensable. Este, y obviamente eh, retrotraer la situación para antes de, de la ley antiterrorista que posibilitó que esté pasando hoy el protocolo y la criminalización de la protesta. ¿no? Esos son los, los ejes centrales de, de la convocatoria de mañana. Digo, más allá que obviamente siempre estamos con el 82% móvil, este, eliminación de, de, del impuesto al salario y, y otras consignas, pero esas son las, las centrales que te dije recién. Bueno, José, te agradecemos eh, la comunicación, te agradecemos todo este informe. Eh, creo que era muy importante que, que pudiéramos tener la voz de los que mañana... Por primera vez eh, van a salir a la calle contra la política económica social de, de Macri, que se han animado y que seguro vamos a estar allí junto con ustedes eh, cubriendo en el, día, en el día de mañana. Te agradezco mucho la, la comunicación. ¿eh? No, gracias a ustedes y saludo a todos los oyentes. ¿sí? Adiós, gracias, chau, chau, chau. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa... Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tiene la Republiquita. La republiquita, la republiquita, la republiquita, la republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del Cuerpo Médico Forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la Bema empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la republiquita la casitas la barrio la República, la República, la República, la República, la la República, Una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en Las Villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo, en La Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón, Si vos vivís a dos horas de Buenos Aires, no tenés no a dónde escaparte, con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo eh, lo que... Significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa. Y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía tres laburos y con esos tres laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, este, más, en el, más hacia el sur, en el conurbano. Y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente. Nos, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no, no es un, un lugar digno, un lugar este, hermoso para que los, los chicos se vayan criando y vayan adoptando eh, este, su, su forma de ser y, y, y vayan creciendo. Vamos viendo que, que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, eh, a, a medida que fui creciendo también laburé en, en lugares donde... Este, Realmente la, la, la miseria es, eh, eh, es muy notable y la verdad es que, que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio.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 Bien, y ya estamos en los últimos cinco minutitos, cuatro minutitos me marca aquí Nati, de otras voces, otras propuestas, por www.laretaguardia.com.ar Pero bueno, queríamos eh, terminar de charlar un poquito con, con Oscar Castelnuovo, que él es integrante de la Agencia para la Libertad, ya estuvo él explicando un poco eh, la tarea cuál es, es... Eh, ir y estar allí en las cárceles donde nadie se mete, en realidad donde nadie se mete, o el que se mete se mete para decir cualquier cosa, o lo que quieren los, los servicios de represivos, ¿no? Eh, te, te preguntaba, eh, ¿aquí en Buenos Aires, la cárcel de, de devoto, ¿cómo, cómo está también? Bueno, eh, ¿quién, a... ¿Quién la tiene? ¿El servicio acá la tiene? Federal, federal. El federal es una cárcel federal. Eh... Mira, ahí yo quisiera hablar de algo positivo, eh, tenemos todos los temas, ¿no? que son bajones, uh -huh. este, pero sin embargo, en Devoto, a pesar del servicio penitenciario, a pesar de los sucesivos gobiernos, funciona el Centro Universitario Devoto, ¿no? El CUT. Entonces, ahí se recibieron, qué sé yo, más de 500 alumnos universitarios, eh, desde el 85 a la fecha. No tengo claro cuántos, ¿no? Pero, Lo interesante es que la cifra de reincidencia en el CUT, es decir, de las personas que asisten al CUT, es del 7%. En donde no hay CUT es del 60%. ¿no? Entonces, eh, se digo, qué importante la universidad en la cárcel y que alumnos vayan desde el penal a la universidad. Qué importante la educación en la cárcel. Sin embargo, esta tarea es boicoteada sistemáticamente ...por los agentes del servicio penitenciario... ...ya sea docentes de la UBA... atraceristas como nosotros... ...docentes de teatro, de murga... ...de lo que fuera... ...porque toda actividad este, tiene ahí su razón de existir y de ser... ...si, si tiene alumnos que se sienten convocados... Este, ...quiere decir que sirve para, para instrumentarse... Pa, ...para salir, para tener una herramienta... ...porque ¿quién le da trabajo a un preso, ¿no? cuando, a un expreso... Cuando, ...cuando sale, que está en libertad incondicional nadie, así que desde vosotros yo rescataría ese ejemplo que fue una iniciativa de un grupo de, de presos que dirige esto, ¿no? O sea, son militantes mm. que dirigen universitarios que dirigen esto y de docentes de la UBA, no, no de toda la UBA, claro. eh, de docentes de la carrera este, Educación en Cárceles, el programa UBA 22. UBA 22 y todo esto está bueno, pero me imagino que Agencia para la Libertad no somos solo ¿Cómo trabajan o cuántos ah, son? Ah, no, no. mira, ¿cu cuántos. Eh, no te... Nos queda un minutito contar sí. aunque sea. Hay, hay compañeros, hay una compañera en Córdoba, Adriana Revol, sí. y la Presman en Corrientes, otras en Neuquén, hay acá un grupo, una, dos una abogada, se llama Rosario Fernández, con la cual creamos la, la, la Agencia para la Libertad. Este, y bueno, somos muy pocos, somos muy pocos para, fíjate, en la Argentina debe haber más o menos 260 cárceles uh -huh. aproximadamente. Este, más, este, y nosotros este, no, no, no alcanzas las 24 horas de la si quisiéramos tomar el tema, ¿no? Claro. Así que todavía somos pocos. Bueno. Y bueno. Vidal parece que nos va a dar más trabajo todavía. Más trabajo todavía. Bueno, eh, no sé, Rosaura, vos qué te parece? La idea mía es si Oscar eh, está de acuerdo, aunque sea una vez por mes que venga a contarnos qué pasa por las cárceles, ¿no? no Bueno, si tenés ganas y venir y un sí, bloquecito sí, ya y te compramos un ventilador sí. ¿Eh? ¿Te Ay, parece? Sí. ahora sí que acepto eh, sí, sí, muchas gracias bueno, bueno, Gustavo. entonces así bueno, Rosaura eh, espero que este primer programa lo hayas pasado bien fue un programa un poco con varias cosas, pero no sé, nos vemos el martes nos vemos el martes y Natacha, vos, nos vemos el martes No te queda otra, bueno, cómo no, estando, estando nosotros, estando nosotros. Bueno, eh, nos vamos hasta el próximo martes, chau, allá julio Pardo de las 6.90, gracias Nati, eh, nos encontramos el martes a las 8 en la Retaguardia, chau.